Recibimos nuevamente a Mauro Monteiro. ¿Cómo andas, Maurito? ¿Por dónde, mejor dicho? Bueno, Cintia, aquí en la dirección de turismo,、eh, hicieron el anuncio de、eh, dos actividades en el Ojo de Agua. Así que anotate también para este fin de semana, aparte de los carnavales que tenés que ir por todos lados, en Ojo de Agua vas a tener carnavales el sábado y escenarios de verano el domingo, con obras de teatro, murga, eh, circo, eh, baile, humor. Así que va a estar buenísimo este fin de semana en Ojo de Agua. Y aparte, e q u e es? ¿Gratis? Y además. Van a salir combis de Santa Rosa para llevar、eh, gente que quiera ir hasta Ojo de Agua, hasta Uriburu. Eso está buenísimo. Hizo el anuncio la este, eh, directora, eh, perdón, la secretaria de turismo,、eh, Adriana Romero, pero también el intendente Pascual Fernández, el intendente de Uriburu, que daba algunos detalles de la actividad de este fin de semana. Dale. Muy buenos días. Bueno, gracias por venir. Es contarles, agradecerle a Adriana que. Que nos permite estar acá difundiendo en este trabajo conjunto que hacemos con la Secretaría de Turismo y con el Instituto Nacional del Teatro, también a Amparo.、Eh, bueno, Uriburu siempre estamos con una agenda cargada. En este caso, eh, comenzamos eh, con los carnavales el día sábado. En los carnavales, que, que viene una comparsa de, de Punta Alta, de a y m a r a vienen los autos fantásticos. c o m p a r s a s y murgas de Santa Rosa, de Catriló, de la localidad. Y el día domingo, este encuentro de escenarios de verano, en esto agradecerle al Ministerio de Cultura, de Nación, al Instituto Nacional del Teatro, que, quien representa Amparo, y también el día domingo va a estar visitando la localidad el presidente del Instituto Nacional, viene del de Capital Federal para asistir a, a este cierre. Así que para nosotros. Es un orgullo, un halago poder estar ampliando esta oferta turística,、eh, dotándola también de cultura. Así que, bueno,、eh, muy agradecido por eso. Pascual, ¿cómo es la entrada? Agradezco tu pregunta. Es totalmente gratuita. Es gratuita el día sábado para los carnavales y es gratuita para este evento de, del teatro,、eh, En Ojo de Agua. También aprovecho para contarles que va a haber dos combis que van a estar saliendo desde el espacio verde que tenemos, como todos conocemos en la localidad, y los vamos a estar llevando a ojo de agua de manera gratuita. Una combi va a salir a las 7 de la tarde, la, la otra a las 8 de la noche, y bueno, si es necesario, va a seguir haciendo viajes para que todos puedan y todas puedan acceder a, a este evento. Bueno,、eh, va a haber,、eh, además de todo eso,、eh, obras de teatro, que estuvo Amparo Fernández también dando algunos detalles, y esto de las dos combis a las 7 y a las 8 de la noche, y está buenísimo porque además de todo eso, Pascual Fernández nos dijo que va a haber un buffet gigantesco, grande, donde se va a poder、eh, acceder a comida y bebida a un precio. Popular, a un precio que la familia lo pueda pagar. Así que、eh, no tienen excusas. Este fin de semana, en Ojo de Agua, hay dos actividades. Si te gusta el carnaval, el sábado. Si te gusta el teatro y las obras teatrales y de humor, podés ir el domingo. Excelente, Mauro. Gracias por este reporte. Nos reencontramos. Buen fin de semana. Hasta el lunes.